Hola, desde la Reserva Natural de Pilar y la Asociación Patrimonio Natural, te queremos invitar a que nos des una mano para mejorar las condiciones en las que viven las Jacanas. Nuestra reserva, la Reserva Natural de Pilar,、eh, está esperándote para poder disfrutar de un día de trabajo y diversión. Trabajamos para poder limpiar, ordenar, mejorar un espacio que es público Gratuito y que cada una de las personas que vive en la región tiene derecho a usar. También las jacanas, por eso vamos a controlar las plantas que le hacen daño a este ecosistema. Los esperamos en la Reserva Natural de Pilar el sábado 18 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Recomendación: no se olviden de traer protección para los mosquitos, protección para el sol, calzado cerrado, pantalones largos. Un abrazo.